Radio Carmes, ah, cuéntenos eh, qué, qué sucedió en esta Asamblea de Trabajadores de, de Espacios Verdes. No, la, la realidad es que ayer tuvimos una reunión con el Intendente, o sea, vino a las dos y media, y bueno, él tomó la decisión que había tomado, era, le pusimos lo que nosotros les estaba pasando, porque esto no era un capricho del de sindicato, sino era un reclamo genuino de los trabajadores. O sea, él lo escuchó. Este, también dio su punto de vista que si, porque nosotros en la asamblea habíamos decretado a partir del lunes un paro por tiempo indeterminado entonces no me dieron ni posibilidad de negociar este, él me llamó el viernes diciéndole que bueno que había tomado una decisión ya que no le daban la posibilidad de negociar porque empezaba con un paro por tiempo indeterminado iba, iba a disolver el área y los iba a poner disponibles a los compañeros nosotros ayer le hicimos saber eso Este, dijimos que, bueno, tomaba la última opción y el, este, entonces dijimos este, tomamos una determinación de, de, de hablar con los compañeros este, vinimos la mañana, hicimos una asamblea que es el compromiso que yo había hablado con el intendente, así que el día viernes, así que ayer este, decidimos este, que viniera el intendente a hablar y que a ver si le encontramos una solución y evitábamos el, el conflicto, o sea, acá pasaba por eh, violencia laboral, que era lo que había, lo que había ocurrido, y una denuncia de una compañera, y bueno, este, los compañeros se explayaron. Hay muchos compañeros que tuvieron este, la posibilidad de, de exponer lo que a él le había pasado en el área. Pero bueno, el intendente, este, la postura de él es que lo iba a mantener, porque sí que es un excelente empleado, o sea, es, es colaborador de él, que trabaja, que si bien reconoce que por ahí tiene, o sea, este, tiene en su afán de laborar este por ahí se equivoca, que soy humano, que comete errores, pero bueno, se, lo, lo padecen son los compañeros. Así que este, dijo que ayer quedó el compromiso de que a la compañera porque ya este habían tomado una actitud como la otra vez, que cuando nos pasó en Sonosis, sí, que cuando íbamos fuimos a, a consensuar, este, ya estaban las resoluciones para que cambiaban a los compañeros de área. Acá pasó exactamente lo mismo. Cuando este, llegamos había una nota donde la compañera ya la, la designaban en, en el área de Conerviti, iba a, a ser trasladada. La desplazaban de la este, desplazaban lugar. este lugar. Así que bueno, ayer el internet dijo que se quedaba todo como estaba, que la compañera quedaba acá, que no la iba a remover el área y bueno, que Fonso también quedaba y que bueno, nosotros este, decidimos ante esa situación, que nosotros vamos a manejar otro tipo de alternativa porque, o sea, el problema va a seguir porque... Lo que no queremos por ahí es que un compañero reaccione de, de, de, de una manera ante el Ejecutivo, en el cual sabemos que puede sufrir consecuencias a través de la ley C43. ¿Quién garantizaba este de que el subdirector iba a seguir manteniendo su postura o que iba a estar un tiempo? Porque esto ya lo habíamos charlado, o sea, es la tercera o cuarta reunión que hemos tenido por esta situación. O sea, él se comprometió, muchas veces ha pedido disculpas de la forma que se ha expresado, pero bueno... ...seguió convirtiendo lo mismo... ...entonces este, lo que nosotros queremos... ...es darle un corte definitivo a esto... ...porque si no es que dentro de... ...un mes vamos a volver otra vez... ...a la misma situación... ...porque maltrató a un compañero... ...así que bueno estoy hicimos una asamblea y hemos decidido una propuesta que se la vamos a llevar ahora al intendente. ¿De qué se trata? Sí, eso lo, se lo vamos a decir pues se si nos va a salir primero los medios antes que, se, que llegue el intendente. ¿Tiene que ver con...? Este, no, de... tiene que ver, sí, con, con el ámbito laboral. O sea, no, nosotros queremos eh, eh, consensuar, evitar una medida y si, con, si el intendente nos dice que no a la propuesta, bueno, definiremos después cuál es la situación. O sea, acá este, el malestar es con el director, no es ni con el ni con el intendente, o sea, acá lo que estamos, lo que estamos tratando de, de, de evitar es de que haya algo mayor, tampoco queremos que sea, o sea, eh, porque nosotros elegimos una medida de fuerza, este, tomamos, vamos a disolver el área, o sea, acá eh, Palle Verde es algo que está en el, en el organ organigrama municipal y ponerse sin pico compañeros que llegan a cargo Lenzu Este, me parece que es ilógico, porque es este, pasar todo el área a, a, a, a Lenzu, este, porque bueno, lógicamente no deben tener la gente suficiente, van a tener que contratar gente de otro lado cuando lo tenemos acá. O sea, nosotros tratamos de evitar eso, aparte eh, siempre lo hemos dicho, o sea, eh, Palle Verde tiene que seguir ocupando el rock que, que vino hasta ahora, o sea, de, de que me parece que el disolverlo no es la solución porque hay una medida de fuerza. Y más que nada porque hay antecedentes, no es que venimos de hoy hablando, eso viene de hace rato. ¿Y ¿Le dan algún tiempo como para poder conversar sobre este y tema? Nosotros vamos a hablar ahora con el intendente y bueno, si el intendente está de acuerdo, este, charlaremos con los compañeros y bueno, mañana estamos en víspera de otro de una medida de fuerza por el tema de, de la pauta salarial, hasta ahora no hemos tenido respuesta, ayer nos dijo que bueno, que estaban juntando, que por ahí podía haber novedades, que no, que habían reclamado unas deudas históricas que hay, que había compromiso para que iban a abonar, y que ni bien tuviera, o sea, lo que él quería, trataba, tratando de evitar de que lleváramos a, a cabo esta medida, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de información. O sea, el paro sigue y bueno, a partir de mañana este, pararemos por tiempo indeterminado hasta que nos paguen esta suma fija. Bueno, gracias, Montiel No hay por qué. Bueno, para ir escuchamos. Gustavo Montiel del SOEM contándonos esta decisión que ha tomado la Asamblea sí. en Espacios Verdes.